Hoy aprobaron, el Ministerio de Transporte aprobó un régimen de penalidad para los servicios ferroviarios. En realidad, esto va a ser con un sistema de puntos. Va a ser sobre los dos concesionarios, los principales concesionarios de las empresas de trenes actuales, que es sobre la UGOFE, que es el ex Belgrano Sur, ex San Martín y también ex Roca, y sobre eh, la famosa UGOMS, que... Es el ex Mitre y el ex Sarmiento. Estos puntos se van a descontar sobre el canon que percibe cada empresa o cada empresa gerenciadora sobre el servicio. De y acuerdo también a la gravedad de las faltas o el cumplimiento o no, una vez que está la sanción se puede descontar el 100% del canon. O sea que hay meses en que si la empresa recibe cantidad de puntos negativos sobre su servicio, puede llegar a no cobrar un solo centavo del de, eh, porcentaje que le corresponde, digamos. Esto es, en realidad... Algo que se venía manejando, la idea de poder llegar a implementar este sistema, pero se aceleró a través, o sea, se aceleró a partir del accidente de Castelar en la línea Sarmiento, que el gobierno ya venía diciendo que iba a poner un, un apercibimiento sobre los concesionarios porque se había hablado de que por qué el Estado ponía plata para gerencia para digamos, mantener una empresa que disminuía el servicio o. Lo, ...lo desmejoraba... ...entonces se les ocurrió hacer este... ...sistema de puntos, digamos... ...de penalidad para los servicios ferroviarios... ...que va a tener distintos, distintos porcentajes... ...no todos los porcentajes son iguales... ...digamos, para todo lo que es... alrededores de las vías... ...van a ser porcentajes menores... ...y todo lo que es vías o material rodante... ...son porcentajes aún mayores... ...por ejemplo, los trenes cancelados o suspendidos... si un tren... Eh, ...de repente vas a la estación y te cancelan el servicio es un 7,5%. Eh, la impuntualidad en el servicio, 7,5%. La falta de limpieza en las estaciones, 5%. La falta de limpieza en la zona de vía, que es alrededor, también un 5%. Y acá es cuando se agravan los porcentajes, o sea, se aumentan, que es la falta de mantenimiento y seguridad en la vía, es un 16%. El mayor porcentaje es respecto al material rodante, respecto a los vagones, o a todo lo que tiene que ver con los trenes, que es un 25%, en señalamiento y comunicación es del 16% y en energía eléctrica el 8%. A ver, el porcentaje eh, que sugiere esta multa puede ser acumulable, es decir, no solo puede tener eh, un mes deficiencia en un servicio, sino que puede ir acumulando. O sea, la empresa ponele si la UGOMS. Si no lo soluciona, se le sigue claro. cobrar, metiendo la penalización. No es que, no, este ya me la cobraste la la No, pasado. si no lo soluciona, por eso a eso iba. La, una vez que está a partir de la denuncia, tiene un tiempo para solucionarlo, y si no lo soluciona, se puede llegar, o sea, si, si, si surge el máximo porcentaje en cada categoría, puede llegar a percibir el, la, o sea, el 100% del canon, lo que decía antes. O sea, no puede un mes, no cobra la UGOMS. Lo que tendría que cobrar, no lo cobra directamente ¿Cómo son las denuncias? Las denuncias se hacen a través de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte Lo puede hacer o un inspector de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte pero la novedad es que también lo puede hacer la gente ¿Cualquier usuario Cualquier llamando usuario, a la CNRT. Llamando a través de la página web personalmente o por correo común puede hacer la denuncia A ver, se presenta la denuncia una vez que se presenta la denuncia se elabora un acta por incumplimiento esta acta Eh, se hace, digamos, a través de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, en un plan le dan un plazo de 10 días a la empresa para revisar y justamente para hacer su descargo. Si en esos 10 días se comprueba finalmente que hubo incumplimiento, se eleva otro acta a la Secretaría de Transporte que, digamos, es el organismo competente para aplicar el apercibimiento. Eh, digamos, justamente, a, volvemos a decir eso, es muy importante saber que puede llegar a pasar y es lo que se, se dijo hoy, que puede llegar a la empresa no percibir directamente el canon mensual es sobre el mes en el que se establece la pena o sea, y esto podría ser digamos una especie de anticipo o de avanzada sobre eh, la toma de control que es lo que se venía especulando la estatización de estas líneas sí de hecho es lo que está haciendo de hecho es lo que buscaba el estado justamente a través de las críticas que se le habían hecho a raíz de que el estado estaba Poniendo dinero o manteniendo A empresas gerenciadoras que Llevaban el servicio a menos o que directamente Había pasado cosas como el accidente de Castelar Que había ineficiencias en el servicio Bastante, bastante importantes Respecto a la, al accidente que fue Muy importante porque hubo muchos rumores Se siguen hablando de que si fue una falla humana Si fue una falla técnica Las, las últimas novedades que se conocen es que habló O sea, un comunicado oficial De la empresa que realizó Todos los frenos del, de, del Tren del Chapa 1, que es la empresa empresa Norbremse, que dijo que este tren tenía frenos de un sistema que se llaman KBGM, que son frenos que se instalan directamente en los trenes más importantes las capitales más importantes del mundo y que en ningún lugar había este, este problema con los frenos, así que no podía ser un problema de los frenos. Además los frenos eran los que correspondían para esos trenes no como se dijo en algún momento, no. de que eran frenos que en realidad estaban diseñados para otra máquina. No, son frenos que se, digamos, se producen en Alemania que son los mismos frenos que tienen otros trenes en otras ciudades del mundo, con lo que la empresa saca un comunicado diciendo, no puedes hacer que estos frenos no funcionen porque funcionan en todas las ciudades y en ninguna hubo ningún problema salvo eh, en Castelar. Lo que se contrapone justamente a las versiones de la UGOMS, de la, de la, de la empresa concesionaria, que dice que no, que los frenos también cor funcionaban correctamente, pero unidades de, de gremiales, los sindicatos, presentan en el fiscal en la Fiscalía de Morón la documentación de reiteradas denuncias que habían hecho de que los frenos evidentemente no estaban funcionando. Hubo novedades también respecto a los imputados. La semana pasada hablábamos y decíamos que todavía no había el fiscal decidido si iba a citar a Benito Rogio y a Gabriel Romero como se había pedido respecto a las familias de las víctimas que habían pedido que se les inicie una denuncia penal. Todavía no hubo ninguna Recordemos, novedad. Recordemos, y Romero, los responsables de la, de la empresa de que, pre, que, pre, que presta el servicio. Así es. Responsables de la UGOMS, que es la empresa gerenciadora de Ed Mitre y Ed Sarmiento. Sí, hay tres nuevos imputados más, aparte de Daniel López, que es el maquinista del Chapa 1, que es el tren que impacta por detrás al Chapa 19, que es el tren que estaba detenido. Estos imputados... Son, según informa el fiscal de Morón, Sebastián Vaso Raúl Méndez. ¿Quién es Raúl Méndez? La persona que firma el, el, la planilla que habilita esa mañana a salir al Chapa 1. O sea, desde que el Chapa 1 eh, fueron más o menos a las 7 de la mañana. En ese momento lo habilita a salir. Todas las mañanas hay un inspector que sobre la habilitación que ya tiene el tren... ...vuelve a habilitar todos los días al tren para que salga en su recorrido habitual... Este, en este caso es Raúl Méndez, que está imputado también. El ingeniero Ernesto Bizantino, que en marzo le había dado el visto bueno para que el tren salga del taller. Recordemos que el tren había estado en el metros, taller, ¿no? sí, en el taller eh, del Enfer, que es la empresa que pertenecía en ese momento a la familia Sidigriano. ¿Te acordás que tenía la concesión de estos trenes hasta el accidente de 11? Y también un cuarto que no está identificado aún que se trataría la persona que firmó el certificado de habilitación del CHAPA 1, el, o sea, el certificado original, digamos, cuando el tren se compra y se habilita por primera vez que todavía no está identificado. Lo que sí, el fiscal eh, Sebastián Vaso Pidió por favor a todos los operarios y a todos los maquinistas la cooperación para justamente los testimonios. Dijo que es muy importante porque hay muchas versiones a ver si era justamente una falla humana o una falla técnica y todavía esto se está viendo. En el medio el Estado interviene y pone este sistema de apercibimiento justamente contra las empresas gerenciadoras para tratar de mejorar el servicio y tener más control en el sistema ferroviario. Queda muy claro y es bueno saber que se sigue avanzando con este tema y esperemos que haya más novedades al respecto.